Muy bien. Agustina, queríamos consultarte respecto de la decisión que ha tomado en primer término el diputado nacional Martín Berongaray, quien de alguna manera es parte del mismo partido que vos representás en la legislatura provincial. ¿Qué opinión te mereció o qué análisis haces de su voto y también de su exposición en el Congreso Nacional? Sí, así es. Bueno,、eh, si bien、eh, el legislador. Eh, pertenecemos al, al, mismo, al mismo espacio, digo, al mismo partido.、Eh, creo que de todos modos el partido no ha tenido un, una instancia de debate、eh, respecto al proyecto. Nunca no, nos han negado el debate, en realidad, digo,、eh, siempre lo hemos planteado, lo hemos planteado hace dos años, lo hemos planteado este año.、Eh, lamentablemente el partido no estuvo a la altura y, y no, no decidió debatir para dar un mandato a sus legisladores de qué hacer en el. En el Congreso de la Nación, y digo, me parece que eso es algo grave, y es una diferencia que tenemos con la Juventud Radical, la Franja Morada, que hace 12 años, en cada uno de sus congresos nacionales,、eh, hemos debatido el tema y hemos tomado una postura al respecto. Digo, me parece que, que ahí hay una diferencia y una clara muestra del compromiso que teníamos los jóvenes con el proyecto,、eh, y, que, y que además,、eh, fundamentado, digo, porque me parece que, que ahí está la base de todo.、Eh, Sin duda s esperábamos、eh, primero que, que podamos debatir el, el proyecto en, en el comité,、eh, en cada uno de los, de los espacios de la, de la convención provincial, que además tiene, tiene, tiene espacios para debatir、eh, diferentes temas. Digo, me parece que había una cuestión de salud pública, la, la Unión Cívica Radical. Siempre ha sido、eh, una defensora de la salud pública, de la educación pública, Digo, entendíamos que、eh, era sumamente necesario debatirlo. Lamentablemente no puedo analizar su voto porque no, no, no nos hemos comunicado con él、eh, recientemente, pero sí puedo analizar su discurso. Digo, me parece que hay cuestiones、eh, erróneas en lo, que, en lo que él ha argumentado en, en, el, en la Cámara de Diputados de la Nación、eh, y que, que sin duda.、Eh, hacen entender de que, que no hay,、eh, quizás no, no entendió lo que, estábamos,、eh, lo que estábamos tratando. El hecho de que plantee las causales en las primeras 14 semanas、eh, se desentiende de que es un proyecto、eh, de interrupción voluntaria del embarazo y en eso debe primar o debe ser fundamental la decisión de la mujer como, como única herramienta para acceder al. al al aborto. Digo, me parece que、eh, ahí hay una cuestión de, de que nos deja ver, de que no, no ha entendido del todo el proyecto y que, que lamentablemente no tuvimos,、eh, sí hemos tenido reuniones con él, pero en estos últimos días. Eh, quizás hubiésemos podido sacar algunas dudas al respecto, pero no, no tuvimos una comunicación fluida. Ahora, tuvo tiempo el diputado de instruirse. Digo, hubo reuniones、eh, en la Unión Cívica Radical a comienzos de este año. También、eh, él participó del cabildeo que realizan las compañeras de la campaña nacional, del Foro Pampeano por el Aborto. Da la impresión de que no tiene que ver con el acceso a la información o. Eh, bueno, todo lo que tiene que ver con este proyecto. Sí, así es. Bueno, la primera reunión、eh, que hemos tenido ha sido en febrero, cuando aún podíamos reunirnos, las mujeres del Foro、eh, Pampiano por el Aborto Legal、eh, han, han tenido la amabilidad de acercarse al comité, de tener、eh, una charla con concejales, con legisladores provinciales, con, con los legisladores nacionales, digo, me parece que. Que claramente hubo, hubo instancias de debate、eh, respecto al tema, no partidarias, pero sí con, con otros espacios, digo.、Eh, pero la verdad es que, que uno entiende o, o, o ha dejado de ver que dentro de, de, o a partir de su discurso, no ha habido un entendimiento total del, del proyecto que se estaba tratando.、Uh -huh. eh, después podemos poner objeciones, digo. o y Yo, yo、eh, obviamente, que uno. Eh, había cosas que mejorar y,、uh, del proyecto y que lo entendemos, pero que creíamos y, y él lo entendía así, digo, por eso también es difícil、eh, comprender su voto.、Eh, él entendía que,、no、era una cuestión, que era una cuestión de salud pública y que no se debatía aborto, o sí, aborto, no, sino la posibilidad de sacar de la clandestinidad a las mujeres. Digo,、uh -huh. Me parece que、eh, había un entendimiento de eso. Eh, y que, que eso podía llegar a un acompañamiento en general del proyecto y en particular de los artículos que、eh, él entiende que, que no, no se correspondían. Lamentablemente no fue así,、eh, el análisis ha llevado a que, a que su voto sea negativo y nosotros como jóvenes radicales lo lamentamos.、Bien. ¿Cómo cayó esto al interior del partido? ¿Le pasaron factura? Bueno, hay algunos,、eh, lo que pasa es que también hay, hay posiciones muy encontradas dentro del partido, hay sectores en los que、eh, están a favor y otros en contra, digo, obviamente que <ríe> dependiendo a quién le preguntes,、eh, hubo pase de facturas o no, digo, nosotros particularmente、eh, lo hemos hecho, digo, porque entendíamos primero de que un varón legislando. Eh, en nombre de las mujeres, primero se tiene que poner en sus zapatos y entender、eh, que, el, que es una problemática ajena a uno. Entonces, y, y creo y debo reconocer、eh, que, que el. Que, Que Hernán Pérez Araujo fue muy claro al respecto y, y fue uno de los que lo ha planteado en el Congreso. Hace dos años lo había plantado, planteado Martín Lustó también.、Eh, es un problema ajeno a, a nosotros. Digo, los varones tenemos los derechos、eh, garantizados desde el día que nacemos, las mujeres no.、Eh, y entendemos que por eso debemos ponernos en los zapatos de, de ellas, sentir empatía. Eh, y, y ver qué es lo que pasa y acompañar al proyecto. Yo creo que a los varones l e g i s l a d o r e s no les quedaba otra que,、eh, que en sí sentir empatía y acompañar al proyecto porque es una, es una problemática ajena a ello. s、eh, Agustina, ¿qué pensás de que el diputado Verón Garay、eh, haya especulado, no haya definido su voto y que hasta último momento estuvo, como de alguna manera, indeciso? Sí, bueno, la, la realidad es que bueno, nosotros a principio de año se lo habíamos planteado y le habíamos pedido, digo, nosotros los jóvenes radicales,、eh, que, que, nos, que definiera antes del debate、eh, su posición, que se nos sea comunicado a, a los militantes,、uh -huh. digo, para... Para saber de antemano cuál era su postura, digo, me parece que eso no ocurrió. De hecho, cada uno de nosotros nos hemos enterado cuando escuchamos su discurso en la Cámara de Diputados cerca de las 2 de la mañana, eh, eh, de, de, de su posición. Y la verdad que, que lo lamentamos porque, porque uno entiende. Entendemos que podemos tener diferentes posturas y que las íbamos a respetar de todos modos. Digo, me parece que, que, que no hay、eh, una falta de respeto al, al, al respecto dependiendo de la postura. Digo, lo entendemos, tratamos de cambiarla con argumentos, con, con, con muestras. de lo que ha ocurrido en otras provincias o de lo que ocurre en esta provincia,、eh, pero siempre、eh, con, con un respeto total、eh, y la verdad es que, que no hemos recibido lo mismo del otro lado. Digo, me parece que、eh, ahí hay, hay una cuestión de,、eh, de, de falta a quienes hemos、eh, acompañado y repartido la boleta. Le faltó el respeto a las correligionarias. No no sé si una falta de respeto, pero digo, me parece que hay una, hay una cuestión de que eh, nosotras, eh, digo, no solamente las correligionarias, sino、eh, a todo el partido, quienes estaban a favor y en contra, estábamos esperando、eh, su definición y que, y que quizás、eh, no, no, no, no hemos、eh, visto devuelto、eh, todo lo que, lo, que esperaba, o lo que le dimos a él. como legislador nacional, digo, no solamente repartiendo la boleta,、eh, sino también、eh, acompañando y, y, y argumentando las diferentes posiciones de... De, de este proyecto. Bien. Eh, Agustina, eh, ya obtuvo media sanción este proyecto en, el,、eh, en la Cámara de Diputados. Ahora, el próximo 29, se va a votar en senadores. Ya comienzan las discusiones en comisiones.、Eh, hay un interrogante que es la posición del senador Juan Carlos Marino. ¿Qué sabes vos? Tengo entendido que te vas a reunir con él o ya estuviste reunida con él. Sí, así es. Bueno,、eh, por suerte el, el proyecto se va a volver a debatir en Senado este 29、eh, y que la verdad、eh, creo y tengo buena, eh, eh, buena vista de lo que va a ocurrir y que, que sin dudas vamos a terminar este 2020. Eh, con, con un proyecto de、eh, una ley de, de interrupción voluntaria del embarazo、eh, después de tantos años de, de lucha y reclamo. Digo, Me parece que hoy la, las cuentas dan un empate,、eh, hay muchos indecisos aún que, que bueno, vamos a tratar de,、eh, de, de reunirnos. Digo, Nosotros, como, como militantes radicales juveniles, nos vamos a reunir con cada uno de los radicales indecisos. y digo, Me parece que、eh, el, el senador Marino. Eh, no está ajeno a esta situación, de hecho, nos vamos a reunir hoy con él. Aún no, no lo hemos hecho, pero sí va a recibir a, a todos y cada uno de los sectores que le han pedido una audiencia.、Eh, y, y, como por par, y, y por parte de la juventud radical,、eh, nos vamos a reunir、eh, hoy con el senador. Bien.、Eh, si el voto es negativo, ¿se replantean muchas cosas ustedes de, desde ahí del radicalismo? Digo, como jóvenes、sí. radicales. Y sí, digo, me parece que primero la falta de debate y la falta de, de una instancia de,、eh, de discusión respecto a no solamente a este proyecto, sino、eh, a varios, digo,、eh, hace 10 años cuando se votó la ley de matrimonio igualitario, estábamos en la calle militándolos y los legisladores、eh, radicales no acompañaron el proyecto, digo, me parece que hay un montón de cuestiones a debatir y que además、eh, digo, La falta de debate y la falta de una instancia de, de, de diálogo、eh, con todos y cada uno de los afiliados ha hecho que,、eh, que hayamos perdido el rumbo. Digo, me parece que, que hay algo de eso también. Y que además eh, vemos eh, que, que en otras provincias o en, otras,、eh, en otros comités、eh, sí lo han hecho. Digo, y pongo el ejemplo de. Eh, de Cava, de la Ciudad de Buenos Aires, el radicalismo de Buenos Aires ha debatido cada uno de estos temas y ha tomado una, una posición al respecto. Y digo, respecto al aborto lo ha debatido, lo ha, ha tomado una posición y ha dicho que está a favor. El radicalismo, el radicalismo de Cava está a favor del aborto. Entonces, en base a eso arma sus listas. Entonces,、eh, vemos reflejado que todos los radicales de la Ciudad de Buenos Aires han votado a favor. Yo digo, eso es una clara muestra de que hay un compromiso y una construcción de. Políticas públicas, Digo, me parece que,、eh, que cada una de las provincias debería tomar、eh, el mismo compromiso para, para poder debatir estos temas、eh, y que en la Pampa、eh, también debemos hacerlo. Digo, me parece que, que no podemos seguir quedando、eh, expuestos a la decisión de un,、eh, de un legislador、eh, y sin, sin escuchar al partido. Me parece que, que hay cuestiones que, que afilar y que. Eh, esperemos que, que, que se cambien、eh, y que sin duda eso se cambia con renovación. ¿Pensás que Marino va a votar a favor? La verdad que no sé, porque、eh, uno obviamente,、eh, bueno, yo obviamente voy a esperar a, a, a reunirme con él, a ver cuál es su postura,、eh, por lo que ha dejado ver en, en distintos、eh, medios o, o Intervenciones periodísticas que él ha tenido,、eh, que ha dicho、eh, que no estaba ni con uno ni con otro,、eh, me parece que puede haber una posibilidad de, de, de entender de que es una problemática de salud pública、eh, y de las mujeres y, y personas con capacidad de gestar, digo, me parece que si hay un entendimiento de eso puede llegar a haber un,、eh, un, un voto a favor y digo, principalmente entendiendo que. Que tiene hijas y que lo principal y lo fundamental es dejarle、eh, un, un país, un espacio mejor a sus hijas para que puedan decidir sobre sus propios cuerpos. Bien. Agustina García,、eh, ¿querés decir algo más? El micrófono está abierto. No, no, simplemente、eh, agradecer y, y bueno,、eh, decirle a todos y a cada uno de, de, de las personas que, que militan en este partido、eh, que. que el diálogo y, y el debate está habilitado dentro de los,、eh, de los órganos juveniles del radicalismo para, para poder、eh, llevar nuestra voz al partido y que、eh, estos temas por fin sean debatidos dentro del comité.